Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Tijuana Tenemos a Jesús, tú Jesús Le vas a hacer el chocolatazo a Josefina Ella era tu esposa, pero te abandonó y se fue con otro. Pues no fue mi esposa, nomás es que andábamos así, nomás. Y, y, y sí, me dejó y se fue con otro. ¡Oh, no! ¿Y antes de que se fuera, tuviste hijos con ella? Sí, tuvimos dos, dos niñas. ¿Y qué edad tienen esas niñas ahorita? Ya 27 y 20, 23, por ahí. ¡Wow! Me imagino ya eres abuelo. Ya, ya. ¿Al cuánto tiempo de su relación ella se fue con otro? Cuando nació la más chiquita, al, al, como a los tres meses. Si sí, la más chica tiene 23, o sea, como hace 23, 24 años que ella se fue, te abandonó y se fue con otro. Ajá, ajá. ¿Y eso te dolió mucho? ¿Quedaste adolorido por eso? Pues oh, sí, ¿me entiende. Aunque yo también estaba comprometido, yo tenía otra pareja, pero pues yo estaba enamorada de ella ya entendí, o sea que Guadalupe con la que tuviste las dos niñas, a la que le vamos a hacer el chocolatazo, ella era tu amante. Exacto, exactamente. Pues ahora entiendo por qué se fue con otro. Pues yo creo que sí dice que porque no quiso dar más problemas, todo lo que pasó es que hubo más problemas porque a mí se me armó también y bueno, pues hubo de todo aquí en esta relación. ¿Guadalupe te abandonó y también tu esposa te dejó? Pues no, porque seguí con esta otra, pero esta ya traía mucho coraje contra mí y Pues no ha funcionado desde siempre, ya todo ha venido mal. Pues como no después de que tuviste dos hijas con otra fuera del matrimonio. Aunque yo he venido luchando por todo que todo vaya bien, pero ahora que me encontró esta otra vez, me vuelvo, me, pues yo me pues, siento como ilusionado porque pues aquí ya no he sido feliz aquí. O sea ya no eres feliz con tu esposa, te encuentra a Guadalupe otra vez y tú quieres irte con Guadalupe, ¿no? Pero ahora ella la otra vez que nos encontramos me mintió que si no estaba con nadie. Me vamos por teléfono me dijo que no estaba con nadie y resulta que sí estaba con alguien tenía pareja o sea que después de tantos años vuelves a encontrar a Guadalupe la mamá de tus hijas la que un día te abandonó ¿Piensas ya dejar a tu esposa la que tienes ahorita pero de repente sientes como que Guadalupe tiene a otro? No, ya he sospechado nomás sospecho porque nos hemos quedado hasta bien tarde platicando y ya más, ya más noche como a las 11 o 12 ya empieza a actuar raro ya este quiere eh, colgar y, y, y como que está esperando a alguien y un día se quedó como en el teléfono así y, y esquivando la cámara volteándola como que alguien estaba entrando ahí fue una vez y luego después la segunda vez igual O sea que tú haces video llamadas con ella. Ajá, ajá, ¿Cómo le haces para hacer videollamadas si tú estás con tu esposa? No, pues ya no estamos juntos, ella vive aparte oh. y yo vivo aparte, pero tenemos pues comunicación, y, pero ya no vivimos juntos. O sea que no has dejado de todo a tu esposa y sigues hablando con Guadalupe. Exacto, ajá. Tu esposa vive cerca de donde tú vives en Estados Unidos y Guadalupe vive en Tijuana. Eh, ella vive en Tijuana, ajá, sí, ahí está en Tijuana. Y... Ahora dime la verdad, José, ¿tú le mandas dinero a Guadalupe? Pues le he estado mandando dinero ya se le puso en su página de Facebook que, que está comprometida, que nos vamos a casar y pues yo sí quisiera, pero la verdad yo casi estoy seguro que hay alguien más y que no me está siendo sincera y no no sería pues correcto de que me esté haciendo eso cuando... O sea, tienes tres meses hablando con Guadalupe después de no verla en 23 años y ya le propusiste matrimonio. No, no, no, todavía no. Entonces, ¿por qué Guadalupe puso que se va a casar contigo ahí en el Facebook? Pues porque que le dije yo que ya me había divorciado aquí, ya no vivo con la mujer aquí desde hace años y todo. Yo le dije que estaba dispuesto, que sí, si yo veía que si era buena mujer y que era pues buena, que porque después de mí anduvo con, con dos casados más y otra pareja, o sea que tuvo tres parejas más y dice que me ha estado esperando a mí, que me haga, que a mí es el que quiere y que que, que no me va a esperar hasta siempre y que necesita dinero y ahí, híjole, ahí es cuando ya. Yo digo, okay, okay. O sea que anduvo con otros dos hombres casados Más otra relación Y se encuentra contigo Y tú crees que ahora solo lo que quiere es dinero No más el dinero Y ahí pues ya no En estos tres meses que regresaste con ella ¿Cuántas veces le has mandado dinero a Guadalupe? Pues ahorita van cuatro o cinco veces Que le he mandado No mucho, lo más que le mandé los tres Son doscientos cincuenta Y ya le mando así de cien cincuenta, doscientos y así Me imagino que en apenas estos tres meses Ya le has mandado como mil dólares, ¿no? Claro sí. Por ahí mil, mil, mil dólares. Más de 20 mil pesos mexicanos en tres meses. Y la cosa es que pues me está diciendo que me que, que necesite y que quiere, pero y yo pues la verdad ya tengo desconfianza porque presiento que hay algo que ella me está ocultando otra vez. Y como no fue sincera antes y como ahora sabe que ya estoy acá y que empecé una compañía de construcción y que pues me, me, me está empezando ahí bien. Oye, ¿y tu esposa se dio cuenta que tú tuviste dos hijas aquí con Guadalupe? Sí, se dio cuenta hace hace como unos 10 años, y sí, pues desde ahí ya cambió ya completamente, ella está haciendo su vida, su modo, que no es muy buena decisiones que está tomando, pero pues yo me siento que no tengo cara de decirle nada. Exactamente, y o sea, las niñas tenían 15, 17 años, pues bueno, vamos a llamarle a Guadalupe a ver si te manda los chocolates. Ok, está ah, bueno. ¿no? Sí, bueno, con Guadalupe sí. Hola Guadalupe, mira, te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón A una persona especial que tú tengas Totalmente gratis ¿Tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos? No, la verdad es que yo no conozco a nadie, a nadie me da. O sea que ahorita no tienes a nadie especial, Guadalupe. No. Podemos enviarlos a cualquier lugar, son totalmente gratis, tú tendrías un detalle para alguien especial, ¿no hay un hombre especial en tu vida? No, eso no. Oh, no. ¿No te gustaría que le mandemos los chocolates a alguien? No, yo nunca no doy chocolates. Tú nunca das chocolates, o sea, igual no hay nadie importante en tu vida, ¿no? No. Lo que pasa que te estoy llamando de parte de José y él creía que él era importante para ti y tú le vas a mandar los chocolates y bueno pues ya vimos que no pensamos que nos querían estafar yo soy su hija Y yo le decía no, mamá, no, cuélgale, cuélgale, Eso le dijiste a tu mamá. Pues bueno, José, ya escuchaste. ¿Por qué no te mandaron los chocolates? Bueno, pues, uh, uh, uh, otra vez será, ¿verdad? No le mandaste los chocolates por miedo, Guadalupe. ¿Qué le quieres decir a José? Pues que lo amo mucho. ¿Qué convencida se escuchó, Brody? Pues, pues no soy yo muy es convencida, es. pero pues que le amo No, no pasa. Guadalupe, ¿tú de verdad lo amas a José? Pues obvio, sí. Guadalupe, pues él estaba casado, tú andabas Con él, te embarazaste dos veces, tuviste dos hijas de él. Fue, me imagino, muy duro para ti. Pues, imagínate. Él te decía que iba a dejar a la esposa, pero no. Y así pasó el tiempo. ¿Tú ya lo perdonaste a José? Pues sí, ya que no me pasamos. Y se cansó Guadalupe José y se fue con otro. Hasta que se cansó y me dijo, ¿sabes qué? Ahí te veo. <risa> ya me voy. Pasaron 25 años. Apenas hace tres meses se encontraron. ¿Te emocionó encontrarlo de nuevo, Guadalupe? Pues imagínate, usted nunca se ha enamorado. Sí, claro que sí, pero ¿tú regresaste con José porque de verdad lo amas o porque ya no te funcionó en otro lugar? No, ¿cómo crees? ¿Regresaste después de 25 años porque lo amas? Pues obvio, obvio. Oye, ¿y después de 25 años sin verse en persona, tienes ya muchas ganas de verlo en persona, José? ¿Usted qué que no? Obvio. Oye, José, pero sí pasaron 25 años sin saber de Guadalupe ni tus hijas. Todos estos años, muchos, muchos años. Ella está en Tijuana, tú estás en Oregon, tú tienes tus papeles en regla, estás legal para ir a Tijuana? Sí, lo más que estoy ahorita en proceso de renovación de la tarjeta de residente de residente. ¿Y ya te separaste de tu esposa? ya divorciado desde hace ya muchos años. Lo último que le quieras decir, José, a Guadalupe. Pues mija, pensé que me los ibas a mandar. Pero pues bueno, no le hace ¿Cómo? Voy a agarrar una llamada es como... <ríe> Ok, bueno pues este mm, Sea lo que Dios quiera y Muchas gracias muchachos De nada José, pues ahí estuvo tu chocolatazo Y ojalá se vean pronto Y también para que veas a tus hijas Y veas a tus nietos y todo Ahí estamos primo, cuídate Y si quieres que sea tu yerno, aquí estamos